Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos acá en una nueva emisión de Hora Libre. Eh, Hora Libre es un programa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad eh, que lo hace y lo coordina la Dirección Operativa de Gestión eh, Educativa y, bueno, lo coordina el, el, el señor Mariano Molina Eh, yo soy Eva González García Estoy reemplazando en este momento A mi amigo y colega Cristian Gauna Y estamos acá para transmitir A través de Farco Satellital eh, En diferentes eh, lugares del país Así que nada más ni nada menos Vamos a presentarnos Es un programa que lo hacen Todas las escuelas o la mayoría de las escuelas Somos arriba de 50 escuelas primeras y secundarias Del gobierno de la ciudad de Buenos Aires Y hoy tenemos una escuela eh, cerquita acá de, del estudio eh, Que es la escuela número 1 del distrito escolar número 20 Y los alumnos acá la van a presentar con su largo nombre que tiene la escuela ¿Cómo, cómo es que se llama? Escuela de Educación Media, número 1 de 20, Congreso Biblioteca del Congreso de la Nación, de la Nación. Eh, Y bueno, para que nos conozca la audiencia eh, Nos vamos a presentar con nombre y apellido Quienes eh, van a estar eh, participando de este primer bloque eh, Yo me llamo Aurora Domínguez Yo Rosa Ramírez Yo Federico González Y también nos acompañan acá en el primer bloque la, la profesora eh, que trabajó con quien hoy opera eh, los controles de hora libre, que es el profesor Néstor Cortese. Y está acá la señorita. Lucrecia Raimondi, soy preceptora de Cuarto al curso de los chicos que están participando hoy del programa. Ajá. Y con quién prepararon con qué profesor prepararon eh, el trabajo que vienen a ofrecernos hoy acá por hora libre. Yo soy Emiliano, soy el profesor de los chicos. Estuvieron trabajando conmigo con Néstor en la hora de administración. Ah, muy bien. Es una escuela que tiene una orientación en los últimos años en particular. Cuéntenme un poquito. Es un colegio comercio mercantil que es con una orientación de... ¿El perito mercantil? El perito mercantil, que sería manejar las contabilidades, administraciones y cuentas. Ajá. Eh, ¿Tiene únicamente esa orientación? Sí. Mm. Sí. ¿Y cursan eh, en qué horario? ¿A la mañana, a la tarde, a la noche? ¿Cómo es eh, la dinámica ah, de la escuela? Cuéntanos un poquito. Sería a partir de, de, de las 5 de la tarde, que sería despertino, no es noche. Y a partir de las 5 de la tarde hasta las 9 y media. Uh -huh. Bien, bien. Eh, ¿Eligieron el horario o tuvieron que ir a la escuela de noche por alguna... Eh, cuestión que ustedes hacen en su vida Por su edad O porque trabajan O porque ayudan en casa ¿Cómo es esta cuestión? Más Yo... que nada, el tiempo de lo, Los alumnos que, que tienen dificultades De, de laborar o, o de cuidar eh, Hermanos más, más que nada Y se elige de turno Algunos por necesidad otro por Más que nada Cuestión que le impide los horarios Más es eso Está bien, y porque nos escuchan de diferentes partes del país, después vamos a ir a, nombrando acá con Roque todas las radios que nos acompañan y cuáles son nuestras vías de comunicación, pero antes de eso les explicamos un poquito a la audiencia, eh, ¿dónde queda la escuela? ¿En qué barrio de la ciudad de Buenos Aires? En el barrio Piedra Buena. Ajá. ¿Y dónde queda el barrio Piedra Buena? ¿Qué hay cerca del barrio como para que la gente imagine? Eh, la ciudad oculta, entre mataderos. Ajá. ¿Y qué más? ¿Hay, hay algún estadio, alguna, eh, alguna iglesia, algo que eh, localice puntualmente? Cerca del colegio se encuentra el, la capilla Los Milagros, Ajá. La, o conocida como La Milagrosa. Ajá. Bien. ¿Y también...? Hay una cancha muy importante. Sí, el de Chicago. Claro, la cancha de Chicago, ¿no? Este equipo que, bueno, este año volvió a ascender a la A y la está peleando como puede, pero bueno, la escuela queda ahí cerquita. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, ¿Están en qué años que no contamos eso? Yo estoy en cuarto A y ellos también, son mis compañeros. Uh -huh. Son todos de cuarto año A. Sí. Bien. ¿Hay otro cuarto año también? Cuarto B. Bien, bien, bien, Bueno, así que hoy eh, estamos con Cuarto a Y cuéntennos, eh, vamos a ir eh, promocionando el programa. ¿Qué es lo que tenemos para desarrollar durante todo el programa? ¿Qué temas? Porque vamos a pasar por varios temas. Es como una revista, como un magazine hoy. El primer tema se, tra eh, se trata de la toma al colegio, que fue por o sea, a través de 25 años. Este año fue la primera vez que fue tomado. También está el tema de violencia de género, uh -huh. o, eh, fútbol. Van a hablar sobre fútbol y después creo que va a haber un cierre musical, ¿no? Porque hay un grupo de compañeros que hacen música y, bueno, eh, trajeron sus producciones eh, acá en la radio. Así que, bueno, los vamos a presentar y los vamos a escuchar. Me acompaña acá el señor Roque. Eh, vamos a decir cuáles son las vías de comunicación, si la audiencia, eh, otras escuelas o las repetidoras nuestras nos eh, escuchan a través de Farco satelital como ya dijimos, pero pueden comunicarse con nosotros o contactarse a través de nuestro sitio web. ¿Qué, ¿Cuál es, Roque? www.programarec.com.ar Ajá, y si nos quieren escribir desde las diferentes provincias y poblaciones que nos escuchan, pueden enviar mails a nuestro correo electrónico, que ¿okay? ¿Cuál es? Acá, lo tenemos escrito. Horalibre arroba programa, no, programarec.com.ar Exacto, lo decimos de nuevo, horalibre... Horalibre ar arroba programarec.com.ar Y en Facebook también, porque en Facebook nosotros inmediatamente vamos a subir fotos del programa, comentarios, eh, eh, pueden decir cómo está saliendo, eh, a través de qué dirección. Programa REC. ¿Lo repetimos? Programa REC. Programa REC, y lo escribimos todo juntos. Y si desean repetir este programa, bajarlo o escucharlo en sus computadoras, está va a estar disponible eh, en el sitio de Farco Satellital. Eh, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias Y la dirección web, ¿cuál es? www.farco.org.ar uh -huh. Aprovechamos para saludar también a todas nuestras radios y repetidoras Que nos emiten semana a semana A todas ellas les enviamos un afectuoso saludo eh, FM Educativa 92.3 Río Gallegos, Santa Cruz FM La Nueva Formosa Capital FM La Posta Moreno Y Buenos Aires en eh, La provincia de Buenos Aires, muy bien FM Raíces La Plata, Buenos Aires Radio Comunidad Villelubano, Ciudad de Buenos Aires Radio Cultura de Santa Fe Radio Cultura Santa Fe.wordpress.com Exacto, Radio El Aguilar Comunidad de, no, Comunidad de Aguilar, Jujuy Jujuy Y Radio La Milagrosa Ciudad culta Ciudad de Buenos Aires Radio Luna Azul Umahuaca Uy. Muy bien Y FM Mural Chipoleti, Río Janeiro No, Río Janeiro, ¿Qué? Río Negro Río Negro, próximamente en no, Río de Janeiro Claro, se va viniendo la primavera Y bueno, y acá eh, lo, lo pensamos con maracas Y eh, y así, eh, en, en portuñol, ¿no? Bueno, eh, y tenemos para contar en este primer bloque eh, Que vamos a hablar de algo que pasó este año en la escuela Eh, en la Ciudad de Buenos Aires Diferentes escuelas eh, En el mes de Háganme recordar Junio En el mes de junio eh, Empezaron eh, diferentes grupos eh, De alumnos de diferentes escuelas eh, A tomar una medida de fuerza eh, A través de tomas de escuelas eh, Por diferentes problemáticas Obviamente eh, Muchas de, de ellas tuvieron que ver con eh, esta nueva reforma curricular De la nueva escuela secundaria, las llamadas NES eh, Pero otros eh, compañeros eh, decidieron tomar las escuelas por otro tipo de problemáticas eh, Vinculadas a eh, la escuela de ustedes, a, a la Escuela eh, Biblioteca Congreso de la Nación, la 1 del 20 eh, Cuéntenos un poquito, Aurora, y acá el compañero Sí, que la, la toma consistió en en una medida de fuerza uh -huh. eh, respecto de de la cantidad de meses que de que no se podía contar con el sistema de gas que la comida se traía de Liniers venía en condiciones frías y, y decidimos en, eh, con los delegados hacer es, esta medida para para provocar un eh, un, que, cambio, ¿no? un cambio en, en el colegio respecto a a, a de cómo se se ven las cosas y que el colegio salga afuera porque mucha gente conocía ese colegio respecto a la primaria jardín, pero no, no. porque durante el día eh, ustedes van en el turno vespertino durante la mañana y la tarde eh, la escuela funciona eh, otra escuela, que es una escuela primaria y otra que es un jardín ¿no ¿es cierto? Sí. Eh, ¿cómo se llaman? ¿se recuerdan ustedes? la primaria número 22 del distrito La primaria número 22 del distrito escolar 20 y uh -huh. el jardín número 1 del distrito escolar 20 y la escuela media número 1 del distrito escolar 20 funciona hace 25 años en ese edificio que queda en Montiel y Subiría. Uh -huh. Me comentabas hace un ratito que antes de empezar el programa que la escuela el año que viene eh, se muda. Sí, eh, ya hace un par de años venimos eh, en lucha los profesores y la comunidad educativa de la 1 del 20 uh -huh. con unos predios que están atrás del galpón Piedra buena arte que es un predio que está en Subiría sobre uh -huh. Subiría y Piedra Buena Eh, bueno, por un proyecto se consiguió Después de la lucha de los docentes y la comunidad eh, Un proyecto de ley que aprueba Un 30% para la, para la construcción De un polo educativo eh, Del cual ya se construyeron Dos jardines de infantes Y nuestra escuela un edificio para la escuela 1 Del distrito escolar 20 Ajá, ¿El edificio ya está terminado? No, ah. está en proceso De terminarse, supuestamente Nos habían prometido que para octubre de este año Podríamos llegar a mudarnos El edificio vemos que no está en condiciones está por lo menos, le falta la mitad uh -huh. de la construcción. Eh, y bueno, y también igual se estuvo tramitando eh, con la gestión del Ministerio de Educación Eh, hacer como un turno particular para, para el turno mañana Que consiste en un horario extendido De 9 a 2 de la tarde Con una orientación en audio, en Artes visuales en artes visuales. Muy sí. bien eh, Y nuestro turno se mantendría a eh. la noche Por lo tanto la escuela estaría abierta Desde las 9 de la mañana Hasta las 9 y media de la noche Que es que finice nuestro turno Y entre las 2 de la tarde y las 5 de la tarde Habría talleres, ¿Talleres? abiertos a la comunidad Ok uh -huh. Eh, muy bien, o sea que brindaría un servicio completo a la comunidad y con eh, orientaciones diferentes en los diferentes turnos, di bien diferenciadas en cuanto a posibilidades de elección de la comunidad educativa del lugar. Nosotros, al ser una escuela despertina, eh, por ley, digamos, los turnos despertinos ingresan alumnos a partir de 16 años, en primer año, y el turno, al ser diurno, eh, entrarían alumnos a partir de los 13 Ajá. Así que, bueno, y empezaríamos el año que viene, supuestamente, eh, con primero con dos primeros y con dos segundos años. Uh -huh. Y el problema, volviendo al tema que, que, que nos surge acá... Eh, de la toma, concretamente eh, fue por este problema edilicio en el que al no haber y al tener que cursar de noche eh, se hace absolutamente eh, frío el lugar y eh, el, el tema de las viandas eh, que, bueno, al no poder calentarse están eh, heladas y eso eh, pregunta mía, eh, para que eh, conozcamos un poco más la situación, también eh, esta situación no sé si de la comida, pero sí la del gas la, la, la comparten con también los niños de la primaria y de del jardín de infantes, ¿no es cierto? Porque, bueno, es una comunidad educativa que transita todas las edades. Eh, y cuéntenme, eh, ¿se juntaron con otros eh, grupos de estudiantes de otras escuelas que estaban en situación parecida? ¿Cómo fue? Sí, nosotros lo, lo, lo, lo que consistió es en... en unir fuerza con los seis colegios tomados uh -huh. eh, y añadirnos al, al CEP que nosotros no disponemos de centros estudiantes pero de una manera nos movíamos como un centro estudiante de fantasma uh -huh. eh, para organizarnos de una manera más más efectiva claro. y llegamos a colegio como la mora que está en el lugar uno de uh -huh. 2 que tenía un tres semanas de toma ya y Y así surgieron um, eh, otros colegios, como el Sarmiento, que, que fueron los últimos colegios que se, se añadió. Uh -huh. Y bueno, la, la manera de, de, de tener cierta comunicación de colegio fue muy muy efectiva. Uh -huh. Dentro de estas 17 escuelas tomadas, muchas de ellas, eh, eh, describimos la situación para la audiencia, pertenecen a la zona sur y oeste de la ciudad, ¿no?, que por algún motivo eh, eh, a veces están un poco más relegadas en cuanto a, a, las, a los recursos que los alumnos necesitan para estudiar. ¿Y pudieron hacer visible por el problema? Eh, ¿Llegaron medios? ¿Qué pasó? Sí, nosotros eh, llegamos a, a tener una, una reunión con el Ministro de Educación, uh -huh. eh, Burrich, y con todos los colegios con sus respectivos eh, representantes y, y llegaron, llegamos a un acuerdo y, y más antes nosotros tuvimos el, el privilegio de estar en las oficinas de Regasoni y que tuvimos un, una discusión y, y bueno, pero en sí eh, Regasoni le eh, explicamos a la audiencia que es eh, el, el titular no eh, de um, de lo que compete a la infraestructura de las escuelas del gobierno de las ciudades el funcionario responsable eh, y ahí tuvieron una discusión ¿Me exacto me sí y, pero llegaron a algún tipo de acuerdo se empezaron a cumplir los plazos porque bueno, de junio hasta eh, ahora que estamos eh, eh, finalizando el mes de septiembre eh, ¿se pudo hacer algo en relación con el gas? ¿en relación con las viandas? de poder se pudo eh, siempre hay hay propuestas y que quienes no se llegan a cumplir por X motivo y nosotros lo que no, nos presentaron fueron un plan integral que se tiene que cumplir a partir de octubre y, y vamos a ver cómo, cómo se soluciona todo eso uh -huh. bueno, eh, en octubre empieza a hacer un poco de calorcito a lo mejor no van a necesitar la, las estufas tanto pero bueno, la idea es que la instalación sea correcta eh, no es broma, ¿no? que la, una escuela no, no tenga gas no tenga suministro eh para tener un aula mínimamente confortable para poder cursar, eh, porque si no andan todos enfermos y sí. la, la verdad que entre que a veces cuesta ir al horario nocturno a la escuela, eh, así nos cuesta más. Bueno, ¿y piensan a partir de, de, de esta movida eh, organizarse más como grupo de estudiantes? Cuéntenos. Sí, la verdad que sí. Igual entre los delegados del colegio están tratando de hacer el centro de estudios, estudiantil para todos porque el colegio trabaja hace 25 años sin un centro de estudiantil entre nos ponen traba de que no es posible que no es legal es como que nos estuvieran sacando un derecho que no pertenece a nosotros bueno sepan lo que es por ley así que sí, la ley nacional sabemos que está basado que durante tiene que pasar mínimo un año para que sea en el colegio sea ley que el centro estudiantil funcione legalmente Como dice mi compañero El centro estudiantil está funcionando Pero como si fuera fantasma Bueno, pero si se organizan Presentan eh, dos propuestas diferentes Y los eh, compañeros Los alumnos eh, Votan una de las dos propuestas eh, Como Como el centro de estudiantes eh, pueden llevarlo a cabo ¿Mm? sí, ¿Sí? Además, que... bueno, hay, dos, hay dos formas de organizarlo una es asambleísta donde todos participan eh, sin tener eh, un presidente un vicepresidente claro eh, verticalismo y, y claro, o sea una vertical y otra más horizontal y eh, bueno eso es una decisión de ustedes así que eh, a veces eh, hay algunas trabas institucionales pero bueno Eh, ustedes son estudiantes y, bueno, conocen o tienen que ir conociendo sus derechos y eh, dentro de ellos está organizarse, eh, no solamente por, por estos emergentes que son importantes, sino por un montón de cosas que pueden hacer eh, ayudando dentro de la escuela. Tenemos que ir un, una separación. Eh, vamos a escuchar un poco de música, un poco de música que ustedes eligieron eh, y Rocky acá la va a presentar, eh, que es un tema musical. Oh, Ah, no, tenemos unos audios, me dicen acá Perdón, discúlpenme Antes del tema musical vamos a escuchar unos audios Que representan eh, Que está basado en, sobre la toma de las opiniones Después de los profesores y alumnos Cómo quedaron en qué relación quedó Los profesores con los alumnos uh -huh, A veces suceden eh, estas cosas Que se eh, fortalecen las relaciones Entre los profesores y alumnos A veces no, bueno, vamos a escucharlo Néstor ¿Cómo es tu balance después de la toma? Sumamente positivo, por varias cosas. Una es la toma de conciencia de las necesidades que tiene el colegio, que nunca fueron atendidas. La otra es la participación de los PIR, que en durante otros años no tuvieron nunca una participación activa como esta. Yo sé que hay cosas que mejorar, pero... Me planteo mejorar primero los adultos. Yo no le pido que mejoren los pibes. ¿Por qué? Porque los pibes hicieron lo mejor que pudieron. Hay un balance positivo y un balance negativo porque considero que no fue oportuno. Me parece que se como eh, la cúpula del partido, digamos, o lo que fue la, eh, la dirigencia o la cabeza de la toma, se separó del resto de la institución, o sea, de nosotros, de los laburantes de educación, y toda la comunidad porque fue un movimiento como aislado que nos llegamos, nos enteramos y, y, nos, y fuimos censurados para participar opinar, o opinar o lo que sea por otro lado me pareció y nos sorprendió a muchos profesores incluido a mí la capacidad que tuvieron de autoconvocatoria y llevar a cabo una movida tan fuerte me sorprendieron porque tampoco los vimos capaces de tener semejante conciencia de hacer una movida de dos semanas. Y un lado positivo porque nos, nos conocimos más entre los alumnos y creo que, no sé, tuvimos más conexión con los profesores después de eso, tuvimos más comunicación. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora libre. Donde la escuela hace radio. Ahí escuchábamos un separador de nuestro programa Hora Libre Que decía y enumeraba todos los derechos O varios de los derechos de los alumnos Y hablamos del derecho a la, a la voz, a la participación eh, Bueno, y precisamente en este bloque Es eh, el momento de, de hacer circular eh, este, estos derechos Y muy bien que hayan traído las voces de No solamente de ustedes que están participando acá del programa Sino de otros chicos y de otros adultos Eh, profesores o, o gente que pertenece a la comunidad educativa Opinando al respecto eh, Y bueno, siempre hay cosas positivas y negativas Porque bueno, es una, es un, una tensión Entre esto de eh, la necesidad de dar clase Y también de recibir educación Pero a su vez eh, la necesidad De que sea en un contexto adecuado ¿No es cierto? ¿Mm? Eh, ¿Ustedes qué, qué piensan? Porque tenemos otro audio más para escuchar y si no vamos ese de audio y después hacemos una conclusión general, ¿les parece? Me parece un escuchar el audio y, y ver y a tomar ver. Dif diferentes opiniones. Dale, entonces Néstor, vamos. La relación profesor-alumno cambió. Y la relación en mi caso no cambió para nada. Al contrario, puedo pensar que si algún pibe llegaba a tener alguna duda de si contaba con mi apoyo y mi acompañamiento, se lo sacó. Por más que me vea perjudicado, fui claro en que los apoyaba. No estuve de acuerdo con la toma porque pensé que había otras maneras de hacer el reclamo. Pero una vez que los pibes tomaron la decisión, yo respeto la decisión de los pibes y los acompaño. Yo no los voy a dejar nunca. Por parte de los docentes hemos intentado que más allá de la diversidad de posiciones que, que había dentro del cuerpo docente, acordar algunos criterios básicos y comunes para todos eh, que tenían que ver con poder ubicar los, los puntos de contacto con el reclamo estudiantil que tenían que ver con las condiciones del edificio que nosotros compartíamos compartimos que no son las apropiadas, mantenernos presentes que, que a todos nos reúne la misma vocación de cuidar de la educación pública y, y, y en ese sentido el ámbito donde trabajamos y nos parecía que era este, un ámbito de cuidar y quizás pudo haber habido alguna algún sin sabor sobre todo porque también las medidas que que se tomó desde el gobierno de la ciudad de, de interrumpir el receso escolar fue una medida muy muy dolorosa para muchos docentes que tenían que contaban con ese tiempo para descansar y para otras cosas y seguramente para muchos estudiantes que también contaban con el receso escolar pero creo que en términos generales seguimos adelante con la predisposición de, de que los canales de diálogo estén abiertos, más abiertos que antes y por eso estamos tratando de alentar la conformación del centro de estudiantes que nos parece que es la herramienta de participación estudiantil que, que debe estar en funcionamiento no solamente en esta, sino en todas las escuelas. Me parece que, que no nos tuvieron en cuenta, que nos... Pasaron por encima, no sé, no sé llamarlo así. Y eso dolió mucho, muchos se calentaron, muchos lo tomaron como algo negativo, algo que no se esperaba ni algo que debe ser punido, o sea, algo que debe ser castigado. Y por otro lado, como dijo un profesor, eh, recuerden que eh, son chicos, ustedes también fueron chicos y se mandaron un montón de cagadas. No por eso hay que castigar, sino tratar de enderezar la relación bronca, pero no, la mayoría todo bien, sí, se lo tomaron bien Desde las escuelas públicas de los barrios de la ciudad conectándonos con todo el país Hora Libre en Farco Satelital Continuamos acá con Aurora, Federico y Roque y les decía mientras estábamos escuchando los diferentes testimonios de los compañeros al aire Eh, me quise apurar y salió todo así trabado. Y mm, les digo, bueno, si tenemos que tener como conclusión una foto de la toma, una imagen, ¿con qué imagen se quedan ustedes? O sea, yo con una cámara y veo algo y digo, esto para mí representó la toma de la escuela. Para mí la representación de la toma fue que nos pudimos manejar... A mi punto de vista no pudimos manejar mejor sin los profesores, sin los prestatores encima. Tuvo el colegio, los entre los alumnos los que nos hablan se hablaron. Hicieron una convivencia que hasta ahora en día sigue en pie. El colegio pone se suponía que tenía que hacer una forma de convivencia que con los profesores algunos no lo hacían. En cambio, sin los profesores, algunos se abrieron, convivieron, compartieron cosas, ayudaron cosas que hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Uh -huh. Como un sentido de la responsabilidad. De la responsabilidad de uno mismo hacia el otro, formaron respeto, amistades. Para mí eso fue lo bueno, entre que se compartieron muchas cosas. Uh -huh. Federico. Sí, eh, una imagen uh -huh. de lo que fue la toma fue la resistencia que, que los alumnos y profesores tuvieron el, los nueve días de toma fue algo que nos unió okay. eh, de que nunca pasó en el colegio de que fue algo icono y que es algo de que eh, a un futuro eh, nos eh, fue una, una unión que, que, que a partir de ahora fue, eh, surgió una chispa y que ahora se tiene que hacer todo más unido, más organizado y que y que es lo que es la pelea que quedar que, que como docente como alumno queda eh, que tendría que dar en cada colegio y que nuestra voz no tiene que ser censurada por otro organismo etc. está muy bien está muy bien lo que decís eh, por supuesto que uno llega a una como comunidad educativa grupo de alumnos y eso a una decisión como esta para eh, no porque quiera eh, hacerse el, eh, el abanderado de, de algo, sino porque realmente es un emergente, es una necesidad y si no son escuchados, eh, eh, lamentablemente a veces se tienen que tomar este tipo de decisiones. Eh, buenísimo que les haya quedado esto de, de, de unirse como una comunidad para pelear por sus derechos estudiantiles seguimos con más hora libre acá por Farco Satelital eh, con la escuela 1 del distrito escolar número 20 del barrio de Piedra Buena acá en la ciudad de Buenos Aires y se han incorporado a la mesa eh, unos compañeros nuevos seguimos con Federico y con Aurora eh, y quienes nos acompañan ahora Milagros Milagros, ¿Milagros qué? Valenzuela Milagros Valenzuela La compañera que está en el mismo sector de la mesa Bárbara. Bárbara Bárbara López ¿Y el compañero? Iván Meli ¿Iván cuánto? Meli Meli Bueno, bueno, bienvenidos, van eh, a presentar este nuevo bloque, eh, les voy diciendo a Néstor que no, no estoy escuchando acá el retorno y eso, así que no, eh, a ver si podemos eh, escucharnos y, y, y mejorar eh, esta cuestión técnica eh, Y nos iban a contar de qué se iba a tratar eh, este momento del programa, este fragmento del programa, qué estuvieron investigando Diga, eh, Aurora me quiere decir el título del tema, por favor El tema se trata de violencia de género basados en todas las modalidades uh -huh. Por ejemplo, la violencia física, psicológica, económica y pat patrimonial eh, Sexual, simbólica, violencia eh, Doméstica, institucional y laboral Uh -huh. eh, diferentes formas de, de manifestación de la violencia y eh, algunas definiciones que tienen que ver con a veces con la con el tipo de violencia que a veces más eh, transitan los jóvenes eh, ¿ustedes qué estuvieron viendo en relación con eso? ¿cuáles creen que son los tipos de violencia que más eh, transitan los jóvenes? eh en mi investigación avanzaría no mal las físicas e institucionales y sí. psicológicas Ajá. y al final decías también las verbales las orales sí. y, uh -huh. eh, bueno eh, ¿querés comentarle a la audiencia de qué se trata cada una y eso la psicológica se casa que la causa de daño emocional y de emoción de la del autoestima y de ...perjudica perturalmente a la mentalidad de esa persona... Uh -huh. ...o sea, con el insulto haces o sea, que se sienta poca persona... ...que no tiene valor ninguno... ...que no se puede Su progresar estima. como persona mismo... ...porque psicológicamente le están haciendo pensar eso... Uh -huh. ...y físicamente es cuando ya entra <coughs> en la acción de los golpes... ...de las piñas, patadas que comienza con lo psicológico, que sería verbal. Eh, ¿Esto lo transitan a diario y estuvieron haciendo eh, encuestas en la escuela o afuera de la escuela? Cuéntenme. Hubo opiniones de profesores y alumnos cuestión de esto. Hay audios. Uh -huh. y No sé si mis compañeras acá quieren opinar antes uh -huh. de escuchar los audios. ¿El primer audio de qué se trata? Tenemos acá... Diferentes testimonios sobre el tema de violencia de género que hablan más que nada, me, me anuncian un poco de mm, la cantidad, el número mm, de, de, de personas a, a las que eh, eh, bueno eh, se vulnera y se lastima de alguna que otra forma de las que estuvieron definiendo. Eh, los invitamos a escucharlos. Sí, Néstor. demasiada violencia hacia las mujeres porque vivimos en una sociedad en la cual las mujeres son tomadas como un objeto o como algo inferior a los hombres entonces los hombres eh, de alguna manera también se aprovechan o, o abusan de, de las fuerzas distintas o de las posibilidades distintas que tenemos de acceder a, a los derechos en general de las personas las sociedades occidentales la mujer tuvo un papel de sumisión y siempre respondió como una, un estrato menor a lo que los hombres aspiraban. Recién en el siglo 20 empezaron a conseguir diferentes derechos, el derecho al voto, por ejemplo, el derecho a, a tener un porcentaje en las elecciones, como o sea los partidos tienen tan obligados a tener un porcentaje de mujeres candidatas y de a poco los temas se van instalando. Antes el... El maltrato era natural, yo creo que existe una un, una aspiración al hombre a, a dominar, tanto los países como a las mujeres, como a diferentes cosas. Para mí el tema de la violencia de género es algo muy muy grave, ¿no? y para mí que están todos locos, los hombres, algunos, algunos están todos enfermos de celos y esas cosas. Creo que un poco la educación en la que nos estuvimos formando, en la que nos han formado, genera rangos diferentes en, en la mujer. Entonces me parece que hasta que no podamos culturalmente y que a través de la educación pensar políticas y estrategias para que la igualdad entre el hombre y la mujer sea real en los hechos como en, en la teoría que realmente falta educación y creo que es una de las políticas de Estado que deberían implementarse porque no solo vamos a tratar de formar alumnos con que sean chicos que tengan una preparación sino que es necesario que sean personas autónomas y de pensamiento crítico o sea que realmente puedan tomar decisiones sobre sus propias vidas y si las mujeres no se forman no se educan, no se preparan no van a poder nunca poder reconocer cuáles son sus derechos como mujer Están solamente en el conocimiento de cuáles son sus obligaciones. La violencia de género cada vez aumenta porque eh, las mujeres cada vez son más vulnerables y eh, se entregan hacia el hombre, entregan todo hacia el hombre. Entonces el hombre ahí genera más poder y la mayoría de los casos se abusan. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Eh, qué interesante el trabajo que estuvieron haciendo. Acá Iván me me contaba cómo fue el proceso de recolectar eh, los testimonios. ¿Cómo es que hicieron? Nos dieron para ¿cómo se llama? un audio, onda para grabar y fuimos a curso por curso, un grabador de periodista. Nada. Claro, ¿no? sí, sí. Uh -huh. y, nada, agarramos y fuimos preguntando qué pensaban de eso qué pensaban de la violencia de género claro, sí Y las voces que escuchamos acá De quiénes eran de, no, no vamos a decir nombres pero de, de, de, eh, Eran de alumnos y profesores Delegados uh -huh. Y la mayoría ah, bueno La mayoría opinaron profesores Pocos alumnos quisieron participar No querían dar sus opiniones Ajá. Eh, Y bueno, vamos acá a empezar el debate Porque tengo en la mitad de la mesa Tres mujeres La otra mitad de la mesa Tres varones Y un cuarto que se agrega Pero bueno, nos está ayudando acá eh, ¿Cómo es tu nombre? Eh, le vamos a contar acá a la audiencia Qué está haciendo el caballero necesito tu nombre, a ver Roberto Roberto, Roberto nos está ayudando acá A sacar fotos y a grabar y a filmar un poquito el programa Para que después lo puedan ver por nuestra página Que es www.programarec.com.ar Entonces, eh, ¿cómo creen, chicas? Y acá quiero escuchar la voz de Barbie Y la voz de Milagros también que los hombres ejercen violencia sobre las mujeres. Y esto, no pensando a lo mejor en un caso en particular en ustedes, sino así como en general, como lo, lo ven a diario eso. ¿Qué cosa? ¿El, el trato? El de... trato o el maltrato en este y caso. Y está mal. Sí, pero a ver, ¿cómo cómo lo visualizan? ¿Es verbal? ¿Es físico? Eh, si vos vas por tu barrio, o por la escuela o por los lugares donde transitas... ¿Cuándo lo ves? ¿Cómo lo ves? Lo veo mal. Sí, pero ¿cómo lo ves? ¿A través de eh, ah. un tirón de pelos ah. o una patada? o ¿Cómo lo ves? No, no, no. Cuando habla, le habla mal el chico a la chica, que la trata mal. O sea, por ahí la basurea o por un algo que hace la chica, el chabón reacciona mal y la chica no hizo nada. Tengo el ejemplo de mi compañera, Nicole. Eh, bueno, no, lo, eh, no ah, la idea ah, era como que no nombrar a los ah, bueno. compañeros o compañeras Sino pensar sí. en, eh, en cómo, cómo es el trato Y bueno, y en una situación eh, X, como decís que es? Eh, no, el chico es <coughs> muy pesado, le manda mensajes Por ahí me, la chica esta no le contesta y el chico se desespera Ajá, y, cree y son parejas Sí, estos, sí, son, son parejas sí. Y... Eh, él eh, se pone celoso por esta cuestión de que a lo mejor la novia no le puede contestar los mensajes Claro, por porque tenés, por ahí está ocupada, está en el colegio Y el chico le dice, ¿qué estás haciendo? Y cree que está con otro uh -huh. eh, se, torna, eh, se torna como una, como vos decís, enfermito eh, Lo vamos a traducir un poquito, como una obsesión eso. ¿No es cierto? Sí. Eh, y Por supuesto que eso no es un sentimiento ni una... Eh, conducta eh, nada saludable para, para nadie sí, ¿Sí? Sí. Eh, lo llamamos comúnmente esos celos pero en realidad es cuando una persona eh, se siente que la puede poseer a la otra y, y manejar como si fuera un títere y bueno, no no no está bueno uh -huh. eh, acá Milagros, estaba muy atenta escuchando eh, ¿en qué otras situaciones lo ves? no, en eso ...así, bien puesto el micrófono... ...hacia adelante, en, en, en eso... ...en eso que es... ...que es lo verbal... Eh, ...y en la física, también esta compañera... ...una vez vino con, con un maratón y todas esas cosas... ...y la chica seguía... ...es como que también se vuelve loquita yo también... Mm, ...o sea que... La, el, ...el impacto de la conducta del varón... ...en este caso, o sea, la mujer... Eh, hace que ella se sienta dominada frente a esa situación y a lo mejor a veces no reacciona, ¿no es cierto? No, dice que si la deja, eh, no va a tener a otro. O sea, tiene una ¿Cuántos años tiene? ¿18 años? Y dice que no va a tener a otro. Uh -huh. No, tiene 19. Uh -huh. bueno. bueno, pero a veces estas cuestiones no tienen que ver con la edad, eh, eh, que eso aparece en muchos casos que a lo mejor vemos por televisión y eso que no tiene que ver con... Eh, Eh, la edad cronológica sino que con la madurez eh, a la que nosotros nos podemos eh, enfre enfrentar a eh, diferentes situaciones, a veces uno de afuera, de afuera de la relación lo puede ver con mayor objetividad y a veces como amigo puede aconsejar, decir y eso eh, pero a veces es importante que a lo mejor eh, un profesional cuando uno es capaz de pedir socorro frente a algo que le hace mal y no lo hace feliz, porque si no, no es una buena relación, ¿no? Si hay algo que no te hace feliz, no es una buena relación. Pero ella es feliz. Sí. Según ella, así el como está. Fue el psicólogo de la escuela y todo, y, no ¿Y sigue no con él. Uh -huh. Está un año no no sabes, y sigue con no y, ¿Y a ustedes les parece que es una reacción eh, decir que es feliz frente a un maltrato? No, porque eh, está mal. O sea, ella sufre moretones insultos, acosos... Y es como que no está ahí nosotras le decimos que lo deje Que hable, que trate de mejorar Pero es como que si le estuvieses hablando a la pared Porque le entra por un oído Y le sale por el otro uh -huh. A veces sí. uno se encadena a situaciones que, que no son sanas Pero precisamente por la eh, Violencia eh, Que no deja ver Si uno está golpeado Tanto física o psicológicamente Es así Los varones de la mesa ¿Qué ¿Qué piensan al respecto? Uh -huh. Nada, que juega un rol muy importante Los celos en Más que nada en el, en, en el hombre Que, que apunta a, a tener solo Esa Esa pieza, por decirlo de una manera Y que no, que no se le escape uh -huh. Pero, no, ¿no crees que Es una cuestión de De, de machismo? Por sí. ejemplo ¿eh? Machismo, sí Es, es. Porque en realidad, en, en, en lo que hace a las relaciones amorosas, eh, si una persona es bien tratada y le gusta la otra, puede tener plena confianza que van a seguir transitando más tiempo juntos y, y siendo pareja, novios o amigos o lo que fuere, ¿eh? el nombre que le quieran poner a la relación, si sí, un buen trato, porque bueno, si alguien se pone como... Eh, complicado, celoso, posesivo eh, Impulsivo Y dice cosas que no están bien eh, Pero obvio que la chica se va a ir ¿Qué frase típica haría Que una mujer eh, corra como eh, La gata y el zorrino? ¿Vieron esos dibujos animados? No? No. no ¿No lo vieron? Es un dibujo animado viejo no Donde hay... un mm, eh, una gata que es pretendida por un zorrino ¿No? Y el zorrino tiene muy mal olor Y demás no se parece mucho A la gata y demás sí. Ah, sí, Y sí, se ya, le pone pesado y, pesado y pesada Y pesado y pesado Una cosa tiene que ver con esto de la conquista De tratar con conquistar al otro Y, y lograr esa conquista eh. Y si comienza con un término violento Puede terminar de peor como Hubo muchos casos de muertes de chicas Por ejemplo uh -huh. el de reciente El de Farre creo Sí el de él, por ejemplo, eso ya fue algo como de equitativo del señor, porque primero la debolló y después le mandó 65 puñaladas Es como que uh -huh. ya terminé en un motivo muy feo, uh -huh. porque simplemente él no le quería dar el divorcio ni tampoco la apostatada de los hijos. Uh -huh. Fue como en un término ya muy... Eh, en algunos casos donde, por ejemplo, la, las relaciones, bueno, transitan estas ya relaciones de pareja, con hijos, eh, con divorcios, con, eh, a veces en este caso, eh, dinero de por medio, eh, eh, hace que a veces alguna persona tome una decisión eh, absolutamente errada de lo que tiene que ser y no pueda haber con ...con claridad... ¿Mm? Eh, ...¿piensan que... Eh, ...para desandar esto... ...ayuda... Eh, eh, al, ...algún tipo de, de medicina... ...de de consejo... ...de amistad, de psicólogo... Eh, ...¿qué creen, qué es lo que ustedes... ...sugieren a las personas... ...que puedan estar transitando una situación como esta? Que primero... ...si ya es con violencia... ...que hagan la denuncia como tiene que ser... ...y que los policías, obviamente, que te hagan caso y no porque seas chica te digan no, tienen que pasar tantas horas para poder reaccionar. Uh -huh. Como pasó, la chica hizo de pares de denuncias, nunca le hicieron caso. Bueno, los policías recién reaccionaron en el punto después que la mataron. yo uh -huh. sea, no, eh, no hay solución hay, para eso. Exacto, hay un protocolo que seguir a partir de una denuncia y eh, en este caso no se ha seguido y bueno, terminó con... Con, con esta víctima Estamos hablando de un caso mediático Donde eh, eh, esta pareja eh, La terminó eh, matando de, de, de forma brutal Aunque no hubiera sido así La terminó matando ¿no? Y eh, lamentablemente esto se repite eh, o se sabe a veces más y más y más y más y eh, es necesario que... Ustedes tienen un audio que hoy, ahora no lo vamos a pasar pero podríamos comentarlo que habla del aspecto eh, legislativo de esto qué pasa con la ley o qué eh, qué prevé la ley ¿no? para que eh, esto no suceda y sí tenemos eh, formas de de contactarnos a, tra a través de diferentes teléfonos, no sé si estuvieron averiguando, pero bueno, hay dos líneas, una que es el 145 y otra es el 147 eh, a través de, de, de todo el país, eh, para eh, este tipo de violencias tratar de pararlos y con tener ahí... 144 eh, es la línea eh, y 137 me están corrigiendo acá eh, desde desde la cabina, ¿no? eh, para los diferentes tipos de violencia que pueden estar sufriendo eh, hombres y mujeres también, ¿no? porque a veces también la sufren los hombres. Vamos a un tema musical, para relajar un poco, porque viene como medio denso este bloque, denso en cuanto al contenido, y que vamos a escuchar... Eh, Eh, malo de bebe, ¿no? Un tema que hizo muy popular eh, eh, un, un programa, una ficción que ahora no me acuerdo de Mujeres asesinas, un unitario que iba por canal 13 que tomaba diferentes casos, ¿no? Eh, hizo concientizar muchísimo, una ficción hizo concientizar muchísimo a toda la audiencia que lo podía ver. Bueno, lo escuchamos. ¿Nunca lo viste? Fría, uno no con su cigüeña y a El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Su carita de niño guapo se la ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor.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 con más hora libre ya en los minutos finales y relajando un poco eh, de estos temas que venimos eh, viendo en el primero y en el segundo bloque y ahora le vamos a dar tengo acá todo un equipo bastante masculino salvo eh, la, la preceptora y acá la conductora Eva González García que no sabemos ah, por lo menos yo me considero que no sé mucho de fútbol así que los chicos se van a presentar y nos van a decir de qué van a hablar como es un hombre caballero? mire, tome el micrófono y téngalo así Eh, de, de esta forma, ¿no? Cucurucho De lado, eso, muy bien Núñez Ariel Ariel Núñez Y el muchacho acá que está muy luqueado, muy deportivo Roberto Rotel Roberto Julián Romero Julián Romero y después tengo dos compañeros que no O tres, que no quieren hablar mucho Pero eh, quiero que se presenten con nombre y apellido Para que sepan eh, en sus casas cuando escuchen el programa eh, Que estuvieron acá ¿Cómo es tu nombre? Eh, Damián Alorenga Damián, un gusto, bienvenido Gracias Y el, compa los compañeros que tengo acá a mi derecha Charly Dario Galano Charly, bien Tobías Cepich Y Tobías, así con esa voz, viste, de radioteatro Pero vamos a hablar de fútbol ¿Y qué tienen preparado? Eh, se armó una discusión en la escuela Acerca de eh, quién es el mejor jugador de la historia de fútbol argentino y de... Para cada uno para cada uno. Y bueno, ya que conclusión llegarán. A ver. ¿Y por qué? Y no sé, depende ah. de cada uno igual el jugador. Ajá, eh vos, Alvar para mí, Alberto, no? Ariel. Ariel, <risa> perdón, ¿quién es Alvar Y para mí el mejor jugador del de para mí el mejor jugador Macherano. Para mí Tever, el teves. mejor. Bueno, acá Aurora que estaba en otro bloque, ahora viene a grabar un poco, eh, se está metiendo. Nada, no, no puede ser ese bloque de los chicos, ¿no? ¿Y para vos? Maradona. Maradona, bueno, coincidimos Para mí Maradona, indiscutible Yo el día que dijo Me cortaron las piernas Me largué ría llorar, pero mal, mal, mal mal Porque bueno, representó mucho Para para nuestra generación Pero yo entiendo que para ustedes también Tantos Mayerano, como recién nombraban eh, Messi eh, eh, Tevez, Messi eh, También representa A la generación de ustedes eh, ¿Por qué? Y el argumento es por qué es el mejor para vos, Macherano Para mí, Macherano es el mejor por Lo que dan cada partido uh -huh. Da todo, ¿no es cierto? Claro, sí, y es El sí. que se pone el equipo al hombro Bien, bueno, no por nada eh, Capitán, ¿no? De, de, de, la, de la selección en, la, en el último mundial ¿no es ¿Cierto? Eh, ¿Por qué te ves? que representa? ¿Sos bostero? Sí. Pero, con razón bueno, hasta, la muerte. hasta la muerte Bueno, sí, de, de, de equipo nunca cambiamos, ¿no es cierto? Sí Sí, hasta la muerte. Bueno, ¿y por qué Teo es? Y sí, porque él vino del de la olla, representa un para muchos jóvenes un camino eh, difícil por el que transitó y llegó a ser una lo que una estrella, y, una estrella, una loria deportiva, ¿no? sí. y, eh, con mucha conducta, salvo lo que pasó con Ham um, No, con eso fue fue a la pelota él. Eh. Él fue bueno, la flota Bueno, bueno, sí Son son errores eh, Puede pasar, puede pasar eh, Pero bueno, es, es muy profesional Así que sí. tendría que no haber sucedido ¿No es cierto? Los que decimos Maradona, ¿por qué? Por todo, hay mucha historia Le Levantó todo como el italiano uh -huh. Que, que hoy día uh -huh. es, es un, un santo Claro En eh, el Napoli Claro, yo creo que también eso representa No... Eh, la devoción por un trabajo que uno lo hace como pasión Pero también lo hace como trabajo, ¿no? Porque tienen contratos eh, multimillonarios, ¿no? Y a veces uno responde técnicamente Y a veces uno responde con el corazón Y él respondió con el corazón, la pierna, con, con todo, ¿no? Y bueno, eh, nada Y además a veces tiene esas salidas que diríamos Bueno, yo pienso lo mismo que Maradona Y él se atreve a veces a decirlo, ¿sí? ¿Qué tiene que tener un excelente jugador de fútbol? Agilidad. Agilidad. Eh, Vamos por el... Del, juega en equipo. Muy, juega en equipo. Tiene que saber hacer buenos claro, pasos, sí, buenos sí, centros. Claro, sí, sí, no. Esto de mandarse a veces solo y eso. ¿Para usted? Garra. Garra. Garra que está Uf. vinculado a esto de, de la pasión, de dejar todo por la camiseta. El chico juega. ¿Quién juega a la pelota? Él. ¿Dónde jugás? Contanos. En un esportivo italiano. En Deportivo Italiano ¿Y en qué posición estás? En 5 En 5, bien eh, ¿Y? Pase multimillonario, viene acá y comparte con todos ¿eh? Ojalá <ríe> Con toda la gente de Hora Libre ¿Y tenemos alguna cosa más para decir? Acerca de qué debe tener un excelente jugador de, de fútbol Y tiene que ser muy Dejar, dejar de lado el individualismo Y, y tirarse a, al equipo A Ajá, coincidimos acá con el compañero, ¿no? De esto de jugar en equipo Es un claro. juego de equipo, hay que jugar en equipo Y es como eh, la cancha como la vida, ¿no es cierto? La cancha como la escuela, la cancha como la toma Es lo que veníamos eh, conversando al principio del programa eh, Vamos a separar este bloque del último Que lo tenemos muy musical Tenemos gente acá que va a cantar en vivo eh, Con eh, el último tema que vamos a pasar eh, acá que tiene que ver con el fútbol y tiene que ver con otra gloria de, del canto y de, del mundo de la bailante, la cumbia. que vamos a escuchar. Un fragmento de qué tema, mira acá al fondo. La mano, de, la mano de Dios. La mano de Dios, ¿por quién? Rodrigo, Rodrigo. Por Rodrigo, Por Rodrigo. Sí, sí. lo escuchamos. Y sobrevivir a la humilde expresión Enfrentar la adversidad Con afán de ganarse a cada paso La vida Era un potrero forzó Una surda inmortal Con experiencia, serienta ambición De llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar Su sueño tiene una estrella, llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó para Continuamos con Hora Libre por Farco satelital y se viene el blog y la despedida musical. Eh, estamos acá con eh, un compañero que es de cuarto A, ah, ¿no es cierto? Sí, sí. De la Escuela 1 del 20, que su nombre es Julián. ¿No? y otra persona que se agrega a la mesa de otra escuela contanos cómo es tu nombre bueno mi nombre es Sebastián guerrini vengo de la n 1 del 13 el turno vespertino Ajá. quinto primero que esa escuela queda Lugano, es vecina de acá de la escuela de piedrabuena sí. y se juntaron a zapar eh, esta noche que estamos grabando este programa esta noche y lo van a escuchar en cualquier otro momento del día en diferentes lugares del país eh, y van a hacer un rapo eh, van a hacer un sí. rap ¿Qué es el rap para vos Julián ¿Rap? si sí, sí, tenés que definir ritmo que... y poesía, libertad Ajá. expresión Bien. y respeto ¿y para vos? Eh, para mí es eh, arte, pasión inspiración, tratar de dar un mensaje para la gente que lo escuche uh -huh. y Néstor tiene preparada ahí una una pista sobre la cual los chicos van a rapear eh, así que bueno eh, los dejo acá con Julián y Sebastián Sebastián eh, y vamos a escucharlos No sé cuál era la seña, pero enseña, dale, súbile, porque no sé si sueña mi cabeza y no escucha bien Entendé que yo no me parezco a Eminem, si suena al cien súbile que no escucho la base entendés que no sé lo que digo, no sé las frases, es que los paisajes hacen que cambie, así te traje todo <ríe> Tranquilo seguir el camino, que dirás? La verdad, hermano Te diré las palabras que vendrán a mi mente Tendré cuidado al hablar Solamente quiero tirar un mensaje al expresar Cada minuto, cada segundo, que diré? La verdad Hablando un día, solamente expresaré uno más Ven, amigo, hermano, júntate conmigo Haz una canción conmigo y de emoción Una canción, una improvisación, no es ciencia ficción Tener cuidado, terminás en la prisión Así que Kles lo hace Tranquilo, sí Tira frases, así que cálmense Dejen de quejarse Si no van a manejarse con la policía Enseguida va a venir la ley <risa> Vamos amigos, seguirá la ley ¿Ah? Hablando de libertad te diré la verdad Solamente tengo una virtud que va a llegar La verdad acabará nuestros días De expresar cada mensaje que diré Te lo voy a hablar La libertad de los demás, de los alumnos Este colegio será genial, no cabe lo dudo Tendré que ser el fin de imaginación Y cada pasión que tendré desde el corazón Tenen claro que la ley va a decirte que vos no sos el rey. Así que, hey, no te hagas el gay. Saca lo que tenés en tu freestyle. Y mostrarle que los podés matar con una guile. Así que Julián te dice que sos gay. Porque no te enfrentás. Así que si te calentás y conmigo puede que te metas. Te voy a decir que seguro te matás. Solo. Solo hermano te diré una cosa, soy el rapero más famoso de la vida Te diré, escúchame bien, mi respeto lo tendré Cada mensaje que hablaré no tendrás miedo a la expresa, Cada mensaje que diré, esto te va a vencer y acabar me retan los caretas, sin embargo que les enfrenta y no aparenta, sucia mugrienta, ¿entendés que las cosas son así? Yo te dije que venía el frenesí. El frenesí te paró de enseguida hermano, escúchame bien, te lo paro yo con mis palabras, armando te diré este disparo de palabras, solamente te diré que acabará en la nada. Puede que te derritas y me incitas Porque gritas, esa cara no es bonita Así que tranquilo porque Eccles tira sobre la base Esos ojos hacen que me canse No sé qué decir, así que te digo que ya te tenés que rendir Porque improvisando, haces reír Hago reír, hago reír a los gentes por mí Escucha tus oídos, ciérralos un poco más Esta canción te dirá lo despreciable que hablas Solamente te diré que tu boluda cara habló Y ahí es donde comenzó Y esto todo acabó Bueno, y terminamos el rap acá Un aplauso a la 1 del 20 Y nos encontramos cuando volvamos a decir O Cristian Gauna vuelva a decir Buenas días, buenas tardes, buenas noches Esto es Hora Libre